se va a estar realizando el próximo 9 de diciembre en donde estaremos, bueno, desde aquí desde Radio Futura celebrando 36 años de historia, mientras que los amigos de Seviene el Aroma estarán ellos festejando 13 años sobre el escenario. En ese en ese marco aquí en en la en la esquina en el barrio de Villalbira eh entonces se van a estar eh presentando diferentes este actividades eh artísticas y eh, musicales, eh, de danza y también habrá lugar para para el teatro eh, comunitario en esta fiesta eh, organizada aquí en la en la calle en la en la esquina de 5 y 75. Eh vamos a a recibir ahora entonces para para conocer algo más de lo que va a estar sucediendo el próximo sábado a Emilia Iacobino, ella es integrante del grupo cultural Los Ocupas de Landén, un grupo de teatro comunitario nacido en el barrio de Merianado V, que este año está festejando los 20 años desde su primer encuentro. Para saber algo más de esta historia, la la recibimos a la compañera Emilia Yacobino, integrante de este grupo. Hola Emilia, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por recibirnos. Hola Martín, no, gracias a ustedes por el espacio. ¿Cómo va eso? ¿Cómo se cómo se preparan para para participar de este encuentro? Con mucha alegría, con mucha alegría, porque bueno, vamos a a estar con la primicia de de una de una escena nada más uh -huh. de, de la nueva obra que venimos trabajando todo el año, uh -huh. así que estamos muy contentos y muy entusiasmados. ¿Una una escena van a estar presentando de esta nueva obra? Claro. Qué bueno. Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo se llama obra? la obra? Eh no tiene nombre todavía. Ah, todavía no tiene nombre. O sea... Ah, mira. <risa> eh Es probable que tenga un nombre referido al agua, uh -huh. porque este es el tema que vamos a hablar en esta obra, del agua, uh -huh. el, el agua como uno de los elementos de del sistema ecológico, del sistema ambiental de que no que que nos preocupa todo, uh -huh. así que es muy probable que se llame algo referido al agua. Pero todavía no tiene no tiene nombre, no, entonces. No no no no no me siento autorizada para <risa> para decirlo porque todavía está en discusión. Está muy bien. ¿Y cómo cómo se cómo es eh contanos algo de de de cómo se cómo se discute dentro de un de un grupo de teatro comunitario el nombre de una de una ah, de, de una sí. obra? ¿Cómo cómo surge? ¿De qué de qué surge? ¿De qué di, de discusiones, de debate, cómo es eso? Sí, sí, eh es todo un tema, por, por eso te digo que eh durante todo el año estuvimos trabajando con con este tema y, y bueno, concreto y que lo vamos a llevar como obsequio para los compañeros de de Radio Futura eh es una escena uh -huh. porque primero ponernos de acuerdo en esto, ¿no? O es sea, que teníamos claro que queríamos hablar de eh un tema tan preocupante para todos que es el el deterioro del ambiente pero están diverso, están diverso porque si querés hablar de de la ecología y de los problemas que tenemos con la ecología eh, tenés yo un abanico impresionante. Uh -huh. Entonces, eh bueno, fue decidir eh, qué hacemos. Hablamos de todo, hablamos de una cosa, habla bueno, viste, ¿sí? debate todo el tiempo y bueno, hasta que decidimos decir, bueno, y qué parece ser el, el el lo más preocupante, ¿por qué? Porque nosotros somos agua. Uh -huh. El 75% de nuestro cuerpo es agua. Entonces dijimos, bueno, hablemos del agua entonces. Y eso lleva tiempo y eso lleva eh porque todos los integrantes del grupo opinan y todos aportan eh, eh material o en general, si, lo que se hace es tirar un tema y y pedirle al grupo que improvise. Entonces empieza a improvisar eh cosas que se le ocurre con respecto a al tema. De mm. eso eh se se van tomando cosas, o sea, cosas que eh funcionan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, en, porque se va, hacen grupos eh, y entonces, bueno, de tal grupo hubo algo que realmente estuvo ingenioso, estuvo interesante y se lo toma y así se van tomando cosas y después se junta un grupo porque también hay una comisión de dramaturgia que lo que hace es eh armarlo, darle forma, pero eso vuelve otra vez al grupo. Vuelve otra vez a, a pedirle al grupo que trabaje con ese material y es muy probable que vuelva a haber modificaciones, que aparezcan otras cosas y así se va construyendo así la dramaturgia. Uh -huh. Y así se van construyendo escena por escena y así también se van haciendo canciones, porque el teatro comunitario tiene una cosa así muy de circo criollo o de también puede ser de teatro griego, como lo quieras llamar, que que tiene escenas que están cerradas con con un con una canción o con un con estrofas que que terminan la idea, digamos. Uh -huh. Así que bueno, es es un laburito es un trabajo eh muy muy colectivo, ¿no? Sí, sí, sí. Todo, todo se se se habla en en los plenarios y en los y en cada encuentro, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, algo de de esa de esa de esa obra, entonces que que bueno, este en principio podemos decir que que nace con el objetivo de de promover la la la reflexión sobre este este este tema que que nos preocupa A, a todos algo de esa obra, una escena estarán este presentando el próximo sábado en el en el marco de de este de este festival que bueno, se propone celebrar los 36 años decíamos de Radio Futura y los 13 años de se viene la aroma en ese en ese marco de de festejos y y de cumpleaños. Emilia, sí. ustedes están celebrando 20 años desde aquel desde aquel primer encuentro. Sí, sí, sí, pues septiembre eh en realidad arranca a mitad de año, pero en septiembre pasa lo mismo. Se se puede lograr una una escena armada y se la muestra ahí en, en la explanada, en en la estación y y con los vecinos, porque esa primera obra que se hace, vos pensá que en los 20 años tenemos cinco obras hechas. Uh -huh. Esa primera, el primer la primera escena que nace, nace un 7 de septiembre mostrándola ahí en el en la estación que la primera hablaba de la historia del ferrocarril provincial eh y era con el aporte de los vecinos que contaban anécdotas de lo que recordaban, muchos habían sido ferroviarios que todavía estaban y están en el barrio, eh contaban anécdotas y personajes de del barrio y del ferrocarril y así nace la primera que se llama Historias anchas entre changostas. Y bueno, después también, esto que te contaba, después se refuerza con un grupo de dramaturgia que aporta cuestiones históricas, fechas, personajes, razones por la cual se cierran ramales, eh, eh personajes que que aportan a a que estuviera funcionando o no y ahí se armó la obra completa. Mhm. Uh -huh. Así que de, de esa fue la la primera obra de de este grupo que nacía hace de hace 20 años. ¿Cómo cómo nace esta esta historia? ¿Cómo nace este este espacio de de de de trabajo colectivo, este este este espacio que que está cumpliendo hoy 20 años de de historia? Y nace con parece eh paradójico, ¿no? Con con esta en este momento en el que estamos viviendo, 20 años atrás uh -huh. era plena época de las asambleas populares, de las asambleas barriales. Uh -huh. En ese las marco nacen como... ustedes, en el marco de esas claro, asambleas. Claro, ¿Sí? porque eh veníamos del 2001, 2002. Esto pensa que esto este eh, concreta en el 2003, pero viene con todo un laburo de vecino. Eh, que uh -huh. se empiezan a juntar en la estación provincial, ya venían los los que después fueron los del grupo de la tercera edad, pero uh -huh. la mayoría eran ex ferroviarios, empleados del del ferrocarril, queriendo sostener y recuperar el edificio y aparecen eh o sea, viene desde el impulso de la Comisión Provincial de la Memoria que trae A Ricardo Talento y Ademar Bianchi de La Boca y de uh -huh. Barracas que venían haciendo este trabajo de teatro comunitario. Ademar es el director de... de Catalina Sur, ¿no? Exacto, obviamente el, grupo, claro. Bianchi, el uh -huh. Catalina Sur y uh -huh. Ricardo uh -huh. Talento del Circuito Cultural Barraca. Uh -huh. Ellos lo los convoca a la Comisión Provincial de la Memoria a que vengan a formar coordinadores de teatro comunitario en La Plata. Entonces, convocan a directores de teatro y convocan a vecinos porque se necesita el actor vecino para eso. De ahí surge lo que fue eh los cargos de Rocha, uh -huh. el, el primer grupo de teatro comunitario en La Plata. Y de ahí eh un par de chicas que estaban en ese momento eh en eh, empezando a a a ver lo que era el género de teatro comunitario y se chica, el lugar es en la estación provincial. Estaba en pleno en pleno eh, el, el, participación del barrio a full en eh, las asambleas populares, el barrio que quería recuperar el edificio. Me dijeron, "Es acá." Y empezaron a eso, ¿no? A a, a convocar a, los, a la gente del barrio a que cuente qué había pasado ahí en ese edificio, qué era lo que recordaban, cuáles eran los personajes del barrio que eh que tenían significación y ahí se fueron armando las escenas con con las historias eh de de de cada uno de los vecinos que, que se acercaba a recordar, se llamaba Ronda mates con historia. Uh -huh. Entonces, corría el mate eh de mano en mano y cada uno contaba, contaba lo que recordaba, lo que sabía y bueno, como te decía, después eso se cierra con un con un marco de de dramaturgia que aporta datos específicos, ¿no? Uh -huh, claro. Pero lo rico de la obra son estas anécdotas, de, de los detalles, de la gente que recordaba y de, de esa necesidad en ese momento de participar, de de rescatar el, la participación y decir, bueno, estamos en la lona porque veníamos 2001, 2002, uh -huh. eh lo que nos queda es esto, lo que lo que tenemos que que, que cuidar y rescatar es nuestra historia, es nuestra memoria, es bueno, empecemos de nuevo en un poco uh -huh. eso, ¿no? Claro, porque hay hay algo ahí interesante para para subrayar que que atraviesa la la la historia del del del teatro comunitario y es esto justamente que vos de, decías, ¿no? Eh Emilia digo eh esta esta necesidad de contar historias, ¿no? Esta sí. esta necesidad de de dar cuenta de esas historias que son recreadas por los vecinos vio esa esa es la la la primer gran diferencia que uno puede encontrar con respecto este si se quiere al teatro comercial, ¿no? Exacto. Exacto. Exacto porque es, existe lo artístico, lo creativo, pero fundamentalmente es la necesidad de participar, la de que el vecino común, el vecino que que no no decidió tomar eh, como profesión de su vida ser actor, porque cada uno de nosotros tenemos eh una profesión o una ocupación eh distinta, pero en ese momento ahí todos juntos queremos subirnos al leccionario y contar, poner el cuerpo para decir eh bueno, o lo, o lo viví o me lo contó un vecino, mi padre, mi un tío, porque muchos que dicen, sí, yo eh mi mamá venía con el con el tren uh -huh. provincial En el caso de esto, y en el caso de, por ejemplo, la obra que estamos ahora pensando, nace también un poco de seguir, porque Meridiano V tiene una particularidad, es un barrio, nosotros nos asombramos al, al hacer la investigación, ¿no? eh, uh -huh. es un barrio que, paralelo a la fundación de la ciudad de La Plata, vos pensás que lo que era en, en el año de la fundación de La Plata era Plaza Moreno, Casa Moreno y y ahí, ¿no? Por ahí. Después bueno, sí, lo, los edificios eh del dos podés del de provinciales, la catedral, todo eso, pero era ahí. Estamos hablando de 72 uh -huh. y 17 y ya había agrupaciones vecinales que se ocupaban de los problemas de resolver problemas del barrio. O sea, ya ya estaba el el club por ejemplo, el club Unión Vecinal. Descubrimos que la panadería eh La Sonámbula es del año 1887, me parece 1885. Entonces dijimos, "Guau, estamos hablando de del margen del de la ciudad, uh -huh. bastante lejos de Plaza Moreno." Sí, claro. Eh y entonces empezamos a buscar este apellidos, por ejemplo. Le vamos uh -huh. a dar a la comisión directiva del clú Medirano V, porque el clú Medirano V es posterior a a la reunión vecinal. Pero empezamos a buscar apellidos de la primer comisión directiva y a, a buscar a lo, a sus nietos. Y y está ahí, ¿viste? Está ahí eh increíblemente eh todavía este eh, ese cariño por el barrio, este esa por eso es como es, mira, no quito, ¿no? Uh -huh. Es un barrio que que sostiene todavía estas ganas de estar. A mí me pasa, yo vivo cerca uh -huh. y a mí me pasa que a mí me da ganas de ir el domingo hasta allá a ver qué pasa, qué están haciendo. Porque hay un sentido de pertenencia, ¿eh? Uh -huh. Y y en esta obra que que vamos a hacer que yo crecía del agua, eh igual rescatamos esas todavía del barrio, por ejemplo, el, el festejo de los carnavales. Claro. Es es muy fuerte el tema del festejo de los carnavales en este barrio. Uh -huh. Y bueno, y y es muy fuerte hasta la actualidad el festejo sí, de, claro. de los carnavales. Uh -huh. Entonces, también no queremos que quede fuera, a pesar de que nos metemos con un tema tan universal como es el agua. Uh -huh. Así que bueno, ahí hay este muchas muchas historias que quedan eh atrapadas alrededor de de esta obra y alrededor de de bueno, de toda la producción que ustedes vienen haciendo desde aquel septiembre del 2003 cuando nacían, estaba ya ya había nacido el, el viejo almacén del obrero, estaba también ya por ahí. Eh, como cooperativa? Mmm, yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que como cooperativa de teatro, yo creo que sí, no sé exactamente, pero me parece que fue toda la misma época. Claro, porque eh, a ver, yo creo haber hablado con Diego de Miguel eh, el año pasado, creo que celebraron ellos 25 años de historia. Eh y hablábamos de estas cuestiones de de del de que vos me mencionabas Emilia de de bueno, hoy las distancias parecen más cortas, pero hace 20 años atrás cuando ustedes seguramente comenzaban este a darle forma a este grupo de teatro comunitario, el circuito cultural Meridiano V no era el circuito meridiano, no. cultural Meridiano V que que que hoy que, que hoy conocemos y y quedaban bien a las afueras de la de la ciudad. Después con todo el trabajo que se ha hecho en los últimos años, eso todo ese circuito ha quedado como más incorporado a, al resto de de la ciudad, pero bueno, todo lo que quedaba un poquito más allá de la de la 72 era algo eh, bastante eh, al margen de de la de la gran ciudad, ¿no? Y eso también es una una interesante eh te una característica interesante para para destacar de este de este grupo de teatro comunitario que nace digamos al margen de la del del cuadrado perfecto y de las diagonales sí. y los tilos, ¿no? Sí, y siempre tuvimos mucho vínculo con con las otras organizaciones uh -huh. eh culturales, ¿no? Y mucho vínculo con las escuelas. ¿No? Eh, eh, hubo una época que eh, ensayábamos en la escuela 58, en la escuela 58, en 71 y 18. Uh -huh. la, la directora amablemente, generosamente, nos permitía los sábados a la tarde entrar a la escuela y, y ensayar. Con la 11 también tuvimos mucho vínculo, porque había una directora en ese momento que ahora se jubiló, Viviana, que dice que en la escuela 11 dentro tiene una sala de teatro. Ah, mira, no sabía. Hermosa, hermosa sala de teatro abandonada. Ajá. Y, y ella se había puesto como un objetivo que era recuperarla, pero no quería porque le habían venido a ofrecer eh manera particular para claro. o sea, producciones eh privadas uh -huh. y ella no quería, ella lo que quería era que sea para la comunidad de la escuela. Así que hemos actuado ahí también Ajá. en este teatro. Uh -huh. Eh siempre también quisimos eso, usted estar estar vinculadas con porque en realidad ese es el objetivo. Claro. O sea, que sí, somos, que sí. somos parte de la comunidad uh -huh. y, y por esto también la alegría nuestra de que Radio Futura nos nos nos invite a ser parte porque también nos interesa ser parte de una radio comunitaria, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, estarán por estos lados entonces presentando esta esta escena de esta de esta nueva obra de de este grupo que que nacía hace hace hace 20 años en el, en el marco de de aquella crisis de del año 2001 hoy lo mencionabas por allí a este Ademar Bianchi, el el director de, de del grupo Catalinas eh, Sur de, de de la Boca. Eh recuerdo alguna vez a, haber hablado con él este sobre los orígenes del del del grupo y él nos decía que que que nacen en en en tiempos de crisis, que los grupos de teatro comunitario nacen en en tiempos de crisis porque son periodos que que han sido de alguna manera eh como como bisagras para la expansión del del teatro eh comunitario que que aparece como una como una respuesta este a a a a estos a, a esos tiempos y a estos también, ¿no? donde reina el egoísmo y el individualismo. Bueno, aparecen estos grupos de teatro para para dar cuenta de de ese trabajo, de ese trabajo colectivo y para hablar de un nosotros y para crear juntos este historias que tienen que ver con con nuestros barrios, con nuestros territorios y y cuando uno repasa Emilia la la creación de distintos grupos de teatro comunitario encuentra allí en el en el 2001 una una gran cantidad de grupos que que nacen en ese en ese tiempo, ¿no? Uh -huh. y Catalina eh nace hace 40 años uh -huh. con la democracia. Claro. Ellos empiezan uh -huh. con Son como con los fundadores democracia. de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Empiezan con la cooperadora uh -huh. de una escuela de ahí de la Boca, de las maestras le van a pedir a él y a Ricardo que quieran hacer algo en la plaza para uh -huh. ellos vendían choripán y para juntar plata para la cooperadora de la escuela. Y así empiezan eso. Venía la policía y los echaba porque todavía eh existían las leyes que no se podía hacer cosas en en los espacios públicos. Y ellos empiezan con el cuando empieza la democracia, ¿sí? Mhm. Uh -huh. Este, pareciera ser que, que que que en épocas de crisis este este necesitamos juntarnos, sí, necesitamos expresarnos de manera colectiva, ¿no? Y ahí aparecen estos estos estos grupos de teatros eh, comunitarios para para canalizar un poco todo eso que nos pasa. Espero espero que, que, que con esta crisis en la que estamos viviendo ahora también eh podamos darnos cuenta que que existe ese camino, ¿no? Uh -huh. Para para para como para abrazarnos entre todos, ¿no? Para que no no estemos tan tan diversos y tan tan separados de unos de los otros. Para pensar en colectivo que no está mal, ¿no? Sí, exactamente. Sí, para buscar de ese modo transformar por lo menos la comunidad, ¿no? No ya no digo mucho más, pero por lo menos creo que ustedes han han transformado un poco el barrio también a la hora de de de pensar todo este este trabajo que vienen realizando desde hace desde hace 20 años, porque imagino eh, Emilia que que hoy el el el el grupo este se se ha transformado en algo más que en un grupo de de de de de teatro eh, comunitario, ¿no? Me parece que hay hay otras otras cuestiones al, alrededor de de este de este grupo que que tienen que ver con con la inclusión, que tienen que ver con este encontrarse, que tienen que ver con, con bueno, con esa con esas experiencias y eh, y ese y ese lugar para para participar, para integrar, ¿no? Digo, me parece que eh, de alguna manera Este se ha convertido el el grupo en en un espacio de contención, digo más allá de lo artístico. Sí, sí, y además siempre en comunidad con con el resto de la uh -huh. gente que participa ahí en el espacio porque están bueno, ahora el, el la biblioteca El Saldón no está funcionando, pero sí está el grupo de de Roberto. Uh -huh. Después se juntó la gente de los talleres, bueno, están Jardín, eh Marco, con, uh -huh. con todos sus los espectáculos musicales, la feria, eh la gente de la tercera edad sigue funcionando tan bien, bueno, un montón de talleres de de danza, la escuela de danza también eh está dando clases ahí en el espacio. Ajá. Uh -huh. Eh somos un montón, la verdad somos un montón y lo lo lindo de esto es esto, lo que hemos aprendido en estos 20 años, ¿no? Porque nos hemos peleado, uh -huh. hemos pensado que rumbo era para un lado, para el otro, que no, que el, viste, hubo de todo, un abanico, porque también hubo de distintos eh, eh gobiernos municipales, lo uh -huh. cambiando en estos 20 años y con cada uno tuvimos un vínculo distinto y también ponernos de acuerdo en eso, en cómo cómo pararnos en, en determinadas situaciones, pero fue todo todo para para capitalizar, digamos, fue todo para crecer, porque lo que nos enseñó es eso, ¿no? Un trabajo en comunidad y y un respeto por hasta por la disidencia del otro, ¿no? Uh -huh. Respetar el el el porque además tenemos cada uno de nosotros lo que tenemos ese es el respeto por el compañero porque hace 20 años que está ahí al lado nuestro cada uno de nosotros ¿no? Entonces claro. vos podés disentir con con algún punto de vista, pero qué le podés decir a un compañero que hace 20 años que está ahí firme junto con con el resto eh eso es es, es el, el capital, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces contra eso no no hay tutía, o sea, ahí eh la pertenencia y el laburo hecho es el es el capital nada más. Uh -huh. Emilia, los esperamos entonces por aquí por la por la esquina de 5 y 75 el próximo el próximo sábado. Ana, estoy muy contento de estarmos de eso y muy ansioso porque llegue. Ustedes serían como nuestros hermanos mayores porque tienen 16 años más. Así que bueno, de esto que yo hablo de mi relato ustedes deben tener muchucho más eh, anécdotas y, y experiencia, así que bueno, con, con este respeto de, de de hermanos mayores, estaremos el sábado ahí. Está bueno eh, encontrarse ahí en la esquina y y mezclar estas estas historias que son parte de una de una misma historia de alguna manera. Bien, eh bien, bueno. Emilia, muchas gracias por por atendernos y bueno, por acá nos encontramos el próximo sábado. Dale, dale, ahí nos veremos. Gracias a las ustedes. Un beso grande para todos los compas. Ahí estaba Emilia y Jacobino, ella estaba escuchando eh es integrante del grupo Los Ocupas del Andén, un grupo de teatro comunitario, nacido en el barrio Meridiano V, que este año están festejando 20 años de aquel primer encuentro y ellos eran parte como les contábamos entonces de los eh, festejos de de Radio Futura y de se viene el aroma el próximo sábado 9 de diciembre. Una reunión en una esquina, una charla, un grupo de vecinos.